Una canciones de las Más incomprendidas de la Electric Light Orquestra se llama Joy Life 1981 Jeff Line y su banda. Fíjate qué final tiene esta canción. Si es que me encanta siempre dejarla, mira, mira. パワーオーケストラ b u e n o pues ya estamos aquí, amigos las 5 y 6 minutos, u n a menos en Canarias, toda la tarde para estar juntos Ricky g a r c a y por supuesto, todos vosotros amenizado con un montón de buenísima música y con la información en tiempo real a c a d a h o r a en punto Bueno, pues oye, ya tenemos el combinado perfecto Bueno, os cuento Música divertida para gente sana como vosotros. Y es que la tarde hoy va de wellness, de aquellos hábitos que te hacen sentir bien, como por ejemplo, Kiss FM. ¿eh? Yeah, yeah, yeah. 606-712-658. Luego te lo desarrollo, ¿eh? pero ese, hoy es el Día Mundial de la Salud y queremos saber qué hábito saludable tienes y que nos lo cuentes. Hoy en juego con Energy System, un altavoz fantástico que se llama Music Box. ¡Comenzamos! s I'm sorry, o m so sorry. Chicos de la tienda de animales, que no sé si sabías que no se conocieron en una tienda de animales, se conocieron en una especie de MediaMark. Y ahí fue donde unieron lazos y convirtieron canciones en auténticas joyas, como este. West and g l s Bueno, pues por fin es jueves, y como todos los jueves, hacemos casi a huele a fin de semana y sobre todo a las vacaciones de Semana Santa.、Mm, descansar, viajar, celebrar, leer. Y sobre todo comer, déjame que coja aire. Torrijas, m o n a s de Pascua, buñuelos, toñas, pestiños, rubiols, alpisteras, huesillos, crespelis, con nata, mazapán, chocolate, merengue. ¿Y qué más da si llevan un montón de calorías? Ah, ¿que no sabes lo que son las calorías? s i e m p r e son esas pequeñas granujillas que por la noche se meten en tu armario y te encogen la ropa. Y el único antídoto contra ellas son los hábitos saludables. Por eso hoy Día Mundial de la Salud, y aunque sabemos que el hábito no hace al monje, queremos que nos recomiendes uno de tus hábitos saludables. Ahí no vale el de comerse las r o s q u i l l a s de dos en dos, ¿eh? ¿Practicas tus deportes favoritos? ¿El surfing y el zapping? ¿No hablas por teléfono mientras planchas? 606-712-658. Cuéntanos tu hábito saludable. Esta tarde va de Wellness y con los amigos de Energy System tenemos un mini altavoz fantástico con radio FM, con Bluetooth, para que te lo puedas llevar a cualquier sitio y escuchar cuando quieras Kiss FM. Buenas tardes. Hello. ¿Estás en Play Kiss? Con Ricky García. The signs wasn't right. I was stupid for a while, swept away by you, and now I feel like a fool. t o、so、l l confused. Estamos repasando año por año lo que significó la década de los 80 en el mundo de la música y nos, bueno, nos fabricamos nuestro propio top 10. Hoy toca 1987, el regreso de los rockeros. YouTube había publicado algunos éxitos desde su formación a finales de los 70, pero fue en el 87 cuando se hicieron de oro. La publicación de The Joshua 3 supuso un fenómeno mundial, y uno tras otro, varios sencillos del álbum consiguieron subir a lo más alto de las listas: Wolf Street's Got No Name, With or Without You, I Still Haven't Found What I'm Looking For. Todos ellos temazos del mejor disco de YouTube y uno de los mejores álbumes de la historia. Crítica y el público así lo avalaron. Si a esto le sumamos t e m a z o s de Guns N' Roses como Sweet Child of Mine, podríamos afirmar que el rock había regresado con fuerza. Además, el 87 será recordado por el hit Fate de George Michael, que no dejaba de tener éxitos tras abandonar Guam. Y p o r b e t de un Michael Jackson al que se le acababa de diagnosticar vitíligo, por lo que su piel perdía pigmentación. Bueno, en fin, ¿qué os parece si nos metemos en nuestro top 10 de los mejores éxitos del 87? Venga, en el 10! スター・シップ・ナトゥス・ガナ・スタ Si la gozarás, si、sí, los lobos con la bamba en el ocho. para balar la bamba, para balar la bamba, t e n e decir o una p o r 7つ目のリガーシリー s は Never o n n a i v e o u u Never Gonna Give You Up。Never, never Gonna Let You Down.Never o n n a Run around and u r t o u n e v e r o n n a m a e o u r i t n e v e r o n n a Save o u r e n e v e r o n n a Tell a Lie.And u r t o u Pasando a nuestro top Ten con los mejores éxitos de 1987. Y Guns N' Roses con Sweet Child of Mine se encuentran en el 5. Mira esta r queridísima Winnie Houston y su I Wanna Dance with Somebody en el 4. Nos、encontramos en el p o d i o Fíjate, en la medalla de bronce se la va a llevar hoy George Michael con fe en el re. Se Lleva la medalla de plata hoy en nuestro top 10 de los mejores del 87, pues Michael Jackson Combat en el.、No. Chip White Snake, Los Lobos, Rick a s l e y U2, Guns N' Roses, Winnie Houston, George Michael, Michael Jackson. ¿Y quién es nuestro número uno? ¿Cómo no? o y o u t u b Nuestro número uno hoy en nuestro top ten de 1987. Oye, te recuerdo que nuestro tema del día es que nos cuentes cuáles son tus hábitos saludables hoy, que es el Día Mundial de la Salud. Te recuerdo nuestro número de WhatsApp: 606-712-658. Hoy con Energy System tenemos un altavoz fantástico para que nos escuches cuando quieras. Esto es Kiss.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 Lie in your Chardonnay, it's a death row, pardon. Two minutes too late, and isn't it ironic? Cigarette break. It's like 10,000 spoons when all you need is a knife. It's meeting the man of my dreams and then meeting his beautiful wife. And isn't it ironic? Don't you think? A little too. CCM. t e años con la mejor música. テイラー・ディアン、テイラー・ディアン、テイラー・ディアン、テイラー・ディアン、テイラー・ディアン、テイラー・ディアン、テイラー・ディ s ン、l イ un j u e ン、o イ i ー・ e la ン、i イ o r a z ó ン、d イラ e que ン、a イ roto m ン、l p e d a z o ン、Y lo has t ン、r a d o A la ン、a s u r a ィアン、テイラー・ディアン、テイラ r ディアン、テイラー・ディアン、Que a d e m ン、s Ryan, se l l e v ン、Un g r a m m ン、20 m i n u t ン、s Y las 6 l ン、s 5 en c イ n a r i a s Cuentes, cuéntanos, cuéntanos, coge tu WhatsApp 606-712-658 y nos cuentas cuáles son tus hábitos saludables. Uno, no hace falta que nos los cuentes todos, que sabemos que soy gente muy sana y que tenéis muchos, pero contadnos uno, sí, porque hoy es el Día Mundial de la Salud. 606-712-658. Mi hábito saludable ¿Sí? preferido ¿Sí? es quedarme los domingos en la cama hasta que se rompen las patas, vamos. Mm, si puedo, desayuno en la cama,、yeah. v e m o s alguna serie, mis hijos se acomodan conmigo en la cama. Ese es el mejor de los hábitos saludables de la vida del mundo mundial. Buenas、sí. tardes, soy Belén desde San Sebastián. Hola Belén. Pues mi hábito súper saludable ¿Sí? es hacer el amor <risas> todos los días. ¡Poder que no! Esto mantiene muy, muy en forma. Hola. Eh, Víctor de Cartagena. Hola Víctor. El mejor hábito de vida saludable ¿Sí? es al llegar a casa ¿Sí? y que te reciban tus hijos con una sonrisa y un abrazo. Eso es lo mejor que te puedes llevar、eh, el día a día. Hola, soy María Carmen del barco de Valdeorras. Hola. Y nada, caminar mucho. Y escuchas la radio Kiss FM. Conta r t a d o Venga, sí. 606-712-658. Cuéntanos cuál es tu hábito saludable y te vas a llevar un altavoz con los amigos de Energy System. Tenemos tiempo hasta las 8. Las 7 en Canarias. Esto es Play Kiss. Todas las tardes en Kiss. f r o n t door, but nobody's in, and nobody's home till four.、Oh. So you're sitting there with nothing to do, talking about r o b e r t I g u a r a n d his m o d l e d t h r o u g And where you're gonna go? And where you're gonna sleep tonight? And you're singing a song, thinking this is the life. And you wake up in the morning, and your head fits with the stars. Where you're gonna go? Where you're gonna go? Where you're gonna go? Fun! Aquí los j ó v e n e s e h que siempre hacemos chas, ¿eh? y decimos siempre lo de y ya huele a fin de semana. e ¿eh? e h s t a canción está compuesta por Nacho c a n o s ¿sí? y Nacho Calo de Mecano, y cantada por Alex y Cristina, Cristina y Alex, y se llama Chas. Y aparezco a tu lado. Bueno, 12 minutos y alcanzamos las 6 de la tarde, serán las 5 en Canarias, en directo, como todas las tardes, aquí en Kiss. Señoras y señores, con ustedes. Ricky García. El mismo toda la tarde para pasarlo en grande. Bueno, hoy es el Día Mundial de la Salud y queremos que nos recomiendes uno de tus hábitos saludables, ¿eh? Y no vale el de comerse las rosquillas de dos en dos. Cuando comes, masticas todo por lo menos 20 veces. Caminas mucho de tienda en tienda, pero caminas mucho. Para no indigestarte, mientras comes, ves comedias de televisión. Dándonos ese hábito saludable en el 606-712-658. Hoy con Energy System, un altavoz para que nos escuches cuando quieras. Esto es Ricky. Con Ricky García. A couple that somehow gets to you, but I've learned to get dimensions when r e y o u l e x p e r i n Talking like you know me and wanna be my friend. But that's r e a l l y too late now, I won't try it once again. You may think that I'm a loser, but I don't really care. May think that it's forgotten, but you should be aware. Cause I v e learned to get revenge, and I swear you'll experience that someday. I'm still. Shadow. <laughs> M- y que alguien te diga eso cantando、oh, bien, ¿eh? eso s o l o puede venir obviamente de tus seres queridos Y ya que hablamos de ello, déjame que te haga una recomendación. Fíjate, tanto trabajar, tantos esfuerzos para tener tu fortaleza, tu casa, donde tienes tus cosas importantes, donde residen tus seres queridos y tus recuerdos más increíbles. ¿eh? ¿Y ahora qué es lo mismo? ¿Te vas a coger unos días para irte de vacaciones en Semana Santa? ¿Verdad que sí? Bueno, yo lo voy a hacer. ¿eh? El equipo de Playkiss lo va a hacer. Pues oye, la tranquilidad, sinceramente, no tiene precio, no está pagada. Y si ya sabes, Si para ti es importante proteger todo aquello que te importa, hazlo con una buena alarma. Y de alarma, Securitas Direct sabe en un rato. Mira, anota el teléfono que es gratuito. 900-129-129. 900-129-129. Te informarán de todo y así mañana tus agobios serán otros. Ahora llega Ismael Arantz con la información en tiempo real. ¡No te vayas! Esto es Kiss.